dos alumnos de la escuela que nos cuentan qué sucedió en la reunión que terminó hace minutos. Eh, bueno, nos dieron una respuesta que, bueno, a corto plazo fue frutífero. Eh, bueno, nos dieron en eh, comprender que, bueno, van a, van a solucionar este problema que, bueno, ya hace largo tiempo eh, tenemos justamente este problema. Con la mayoría, sí, la mayoría de la audiencia ya debe de saber. Eh, bueno, la, terminamos eh, con una conclusión de que, bueno, a corto plazo van a solucionar el tema del camino, no nos van a faltar, pero lo van a entoscar, lo van a ensanchar, eh, bueno, con, con la posibilidad de cruzar el camino, entre comillas, y llegar a nuestro establecimiento. Lo que van a hacer ahora es que eh, van a dividir, eh, bueno, en diferentes, sí, re, re, como, eh, relocalizar, perdón, eh, a los mismos alumnos de diferentes grados, en eh, diferentes colegios, y sí, podemos seguir teniendo clases en diferentes establecimientos. ¿Cuál es el problema? En las materias básicas, eh, lenguas sociales y todas las demás, vamos a poder hacerlas. El problema va a ser las prácticas. Eh, nosotros, bueno, ya muchos saben, es una escuela agrotécnica, es doble turno, tenemos eh, las, las materias técnicas y las básicas. Las básicas, bueno, por ahora ya está solucionada, el problema son las prácticas, que nosotros de los días perdidos son días perdidos. Espero que, no, que esto se solucione, ya estamos dos semanas sin clases, eh, bueno, el clima va a, seguir, eh, bien, eh, va a seguir produciendo lluvias, entonces se nos va a complicar muchísimo más el, el, el, el camino, perdón. Entonces, bueno, lo que van a hacer, van a, eh, bueno, el ciclo básico uh -huh. están eh, trans transcurriendo las clases en el, en el Peralbo, ¿no? Sí. Y, bueno, nosotros nos van a dividir en diferentes colegios para que sigamos, como debe ser en todos colegios, ¿no? Como todo alumno es un derecho estudiar y ir a un colegio, así que, bueno, espero que, bueno, que se pueda solucionar, nos dieron una respuesta, bueno, muy concreta, que, bueno, nos de parte de Vialidad y de Gobernador nos van a, tra van a tratar de solucionar este problema. Está aprobada la Está obra, la, la por, el obra por el Gobernador y, y, Vialidad. y Vialidad, así <coughs> que bueno, esperamos que, que esto no sea palabra, que sea escrito y que sea concreto y verdadero, sí, sí. justificado, sí. Y así que bueno, esperemos que esto se solucione lo más pronto posible porque eh, queremos un camino digno y queremos... En representación de todos eh, los alumnos por el centro de estudiantes, eh, Queremos que esto se solucione y que no haya más complicaciones para este camino. Bien, eh, está llegando el fin de año, ¿qué pasa con las evaluaciones? ¿Qué falta con, con los trabajos? ¿Les aseguraron algo que no va a haber problema con ustedes? ¿Qué pasa? <risa> Ese es el tema. Mira, yo soy el séptimo. Ponele ahora el tema de las prácticas, el tema de, la, de las materias. de comunes que Bien. tenemos que ya no son comunes para nosotros ya son materias agrícolas uh -huh. eh, vamos a cursarlas en la agronomía uh -huh. eso ya se solucionó ya vamos a cursar en agronomía por lo menos por ahora hasta que se solucione el tema Bien. o que podamos volver a nuestro establecimiento eh, no en, en, por nuestra parte fue lo más lo, lo más resuelto entre comillas Bien. lo más complicado son cuarto, quinto y sexto que son Los más jodidos que no tienen clase directamente. Uh -huh. Primero, segundo y tercero tienen clase en, su, en, la, en los lugares donde los localizaron. Uh -huh. Cuarto, quinto y sexto todavía no tiene un lugar físico para poder seguir su clase, por ende, por ende, momentáneamente están sin clase todavía. Ahí estaba la palabra de Juan y antes Florencia, estudiantes de la Escuela Agrotécnica.